Sentido, la legisladora Magdalena Odarda se manifestó justamente luego de los anuncios de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto también de lo que implica ¿no? este protocolo que armaron y que comunicaron en el día de ayer. Así que le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida a Magdalena Odarda aquí en el aire de Radio Encuentro. Buen día Magdalena, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por este ratito. Bueno, ¿cómo has tomado en principio estos días, luego de, de la asunción de, del domingo, ¿no? y ya esta semana que eh, parece que fue más tiempo, ¿no?, por la cantidad de anuncios y de cosas que han sucedido? Bueno, creo que como la gran mayoría de los argentinos, este, con mucha preocupación y también indignación, ¿no?, porque hay cuestiones como la que ocurrieron ayer con el anuncio del protocolo de la nueva ministra de, de seguridad y bueno si ya, ya comenzamos con con este, un mal presagio no que es este que esta estas medidas económicas afectan sobre todo a los más humildes a las clases medias y solamente van a poder ser implementadas si hay represión uh -huh. y entonces este este protocolo lo que viene a hacer es vulnerar derechos humanos fundamentales como es el derecho a la tutela judicial efectiva sobre todo el derecho a peticionar a las autoridades que es un derecho tan constitucional como el derecho a la propiedad por ejemplo ¿no? Y, y además, este, no solamente reconocido por la Constitución Nacional, sino por el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y leyes vigentes, por lo menos hasta el momento, como la Ley de Seguridad Interior, que este, prohíbe que las fuerzas de seguridad federal eh, intervengan en las jurisdicciones provinciales. Eh, así que desde ya... Eh, Estaremos atentos por cualquier vulneración de derechos, sobre todo nos preocupan manifestaciones como, como la que se escuchó ayer de, del diputado Astar cuando hablaba de cárcel o balas que lo viene repitiendo eh, desde hace muchos este, meses, sobre todo contra los pueblos indígenas, y, y sin que ningún fiscal, ningún juez intervenga cuando son palabras que van hacia la intimidación pública y que, este, por supuesto, no contribuyen en nada a, a la tolerancia propia de un Estado de Derecho. Y, sin embargo, la expresa, incitando a la violencia todo el tiempo, eh, y eso es, es muy peligroso, hablar sobre todo de bala, que quiere decir hablar de muerte, de libertad, no por las fuerzas que la Constitución eh, reconoce, sino este hablando de, de de bala por parte de del estado y de y de, quizá también de particulares ¿no? de vecinos contra vecinos que es uh -huh. lo más peligroso y que por supuesto tenemos que evitar Es preocupante porque se, se entra nuevamente, digamos, en, en algo que, que ya vivimos en los, años, en los últimos años recientes que es, bueno, la constante criminalización de la protesta y que un poco en el planteo que hacen de este protocolo hay cosas hasta inconstitucionales. Sí, sí, por eso bueno la criminalización de la protesta social eh, va contra el Estado de Derecho. Por eso siempre nosotros fuimos eh, defensores del diálogo y también, bueno, eso no le gusta a muchos sectores de la sociedad. Eh, la protesta social tiene que estar garantizada eh, porque justamente estamos en democracia y si a alguna persona le quitan el trabajo o le cercenan la jubilación, por ejemplo, el poder previsional, o, o, o también hay medidas que perjudican a, a la producción, como se si calzó a los fruticultores o a los trabajadores de la construcción, cuando se anuncia el freno de la obra pública, eh, por supuesto que tienen derecho a manifestarse eh, y, a, y a protestar. Eh, si ya anuncian la represión, este, y además con las experiencias, sobre todo que tenemos aquí en Río Negro, donde la represión llevó a la, a la muerte, eh, no solamente de, bueno, de Rafa Nahuel, Este, sino también eh, el caso de Santiago Maldonado que no se tomó con Río Negro pero tiene seguramente connotaciones aquí con un operativo de la Gendarmería Nacional eh, donde bueno a partir de ese operativo tenemos la muerte de Santiago y hace pocos días en el juicio de, de Rafael Nahuel si bien no, no se decretó la cadena perpetua para los Este, asesino a Rafael, y, sí, hubo una condena por, por exceso de la por violencia institucional, este, bueno, todo eso puede parecer a que está ahora legitimado con este protocolo anti-piquete, anti así lo llaman, y, y eso es, es sumamente peligroso para un Estado de Derecho y un Estado democrático, que a mí me parece que la legislatura de Radio Negro no puede estar ajena, no puede mirar para el costado, tiene que estar atenta y tiene que denunciar cualquier hecho que burde. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el panorama quizás que se ven en las próximas semanas? Digo, ¿por qué...? Eh va recién esta primer semana ¿no? de, de, de gobierno, de, de cambio de mandato, de los anuncios que se han hecho, en un fin de año también un poco complejo y donde también se aguarda el llamado a sesiones extraordinarias para eh eh las medidas no que, que quieren seguir tomando, ¿cómo, cómo lo ves? también con, creo que va a ser un fin de semana, un fin de año con mucha atención y, y que también vamos a tener que estar más unidos que nunca para defender los derechos conquistados, no solamente después de, de la recuperación de la democracia en estos 40 años que celebramos el 10 de diciembre, eh, sino también los derechos este, conquistados eh, muchos años antes, ¿no? los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo. Eh, la verdad que a mí me, me preocupa muchísimo que volvamos para atrás en la historia de nuestro país, Y, y volvamos a poner en debate temas que ya que, que eran debates superados, de los cuales ya había consenso social sobre lo que significaba por ejemplo los delitos de humanidad, los crímenes, los criminales, y eh, crímenes de lesa humanidad que, que siguen presos y que ahora pareciera que quieren estar en libertad y, y hay algunos que, que ponen en duda eh, lo que fue la política de memoria verdad y justicia. Eh, bueno, tenemos que estar alertas y, y también creo que tenemos que, que, que armar redes, ¿no?, redes de protección, de, de cuidado y, y no tener miedo a, a, a poder expresar eh, lo que todos tenemos que expresar, que es defender los valores democráticos y de la convivencia pacífica ciudadana que se ve alterada con todo este tipo de medidas que le meten la mano en el bolsillo a los más humildes, eh, nuevamente, y a las clases medias. Pero evidentemente eh, los más humildes es que creen que con duplicar el valor de, de la AUH y eh, eh, con eso va a, a, a mermar el daño que le van a producir a, a, a los más este, desprotegidos de la sociedad están muy equivocados. Eh, esa gente también va a necesitar... Eh, alimentos, y los alimentos ya estamos viendo lo que significan los aumentos indiscriminados, eh, y entiendo yo que eh, nuestro deber es eh, estar en lugares de representación, no para, para cobrar un sueldo y eh, no mirar para el costado, sino para denunciar cualquier atropello a los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas. Magdalena, eh, te traigo más aquí el ámbito provincial porque han asumido también por supuesto una nueva gestión este domingo. ¿Cómo se viene la agenda de trabajo en, en la legislatura de Río Negro? Bueno, este, bastante atareados nosotros, por lo pronto, ¿no? No sé a los legisladores, pero por lo menos en el caso de mi despacho, estamos trabajando para presentar nuevamente eh, la ley para crear la comisión investigadora de tierras fiscales no solamente tierras fiscales por los negocios que se han dado durante todos estos últimos años con las tierras públicas de la provincia, sino también las tierras privadas que están en áreas de seguridad, de seguridad frontera, por la necesidad de resguardar la, la integridad territorial, proteger a, a, nuestro, a nuestro territorio. Y por lo pronto esa comisión que también fui autora yo hace varios años, en el año 2012, y que... Estuvo vigente dos años, uh -huh. tres, fondo, Y después eh, eh, se, se cerró, fundamentalmente a pesar de las denuncias que, que hizo la comisión. Eh, tenemos que volver a ponerlo de pie, yo sé que ahora es más difícil porque los consensos dentro de la legislatura eh, para este tipo de proyectos van a ser difíciles de conseguir, eh, pero... Eh, Son necesarios ponerlo sobre la mesa y sobre todo investigar lo que ha pasado con la política de tierras en Río Negro, que creo que es uno de los puntos más débiles que tiene este, este gobierno, hoy conducido por el gobernador Berretinec, pero eh, que es la continuidad del gobierno anterior. Eh, y por supuesto también trabajar en el proyecto para volver a, a presentarlo proyecto que prohíbe el uso de tóxicos en, en la actividad mega minera, que es la matriz productiva que, que el gobernador dejó muy claro que va a imponer en su, en su, en su discurso de, de, del 10 de diciembre, este fue clarísimo al respecto, a diferencia de quien entiende que hay licencia social para los proyectos mega mineros y extractivistas, En Río Negro yo entiendo que no es así, uh -huh. eh, que no hay licencia social, y bien tenemos habilitado la megaminería, la explotación de minerales de primera categoría, desde que derogaron la ley anticianuro en el año 2011, sin embargo no se pudo llevar adelante la explotación ni de oro, ni de plata, ni de litio, ni de uranio, ni de ningún otro mineral de primera categoría, porque no hay licencia social, eh, La, la ciudadanía no, no estamos dispuestos a poner en riesgo el, el ambiente, más aún en zonas donde está una emergencia hídrica, como es la zona de Jiménez Jacobasi. Eh, me parece fundamental que también ese debate se, se abra en la legislatura con, con mucho respeto y con muchos elementos en la mano para poder defender una matriz productiva que sea la que tenemos, que es la matriz productiva de de la fruticultura, de pequeño productor friancé, de las frutas secas y fundamentalmente del turismo, de un turismo sustentable, por eso creo que también se si vuelve a, a estar sobre la mesa el proyecto de, de, la, de la construcción de las offshore, de las plataformas offshore en el Atlántico, que es la cita del de cóndor o de viejo de las frutas, uh -huh. no también va a merecer un corto rechazo porque eso vamos a poner en riesgo el turismo, que, que, que es, este, para, para mí, la principal industria no contaminante, o por lo menos con los menores niveles de contaminación que, a, las cual, a, la, a las cuales debemos apuntar. Y no convertirnos en una provincia extractivista, como ya en parte es, porque todos sabemos que la producción de hidrocarburos no convencionales, tanto este gas y petróleo no convencional y realizado sobre área productiva como es el caso de Río Negro a diferencia de Neuquén aquí está aquí está eh llevado a cabo en, en áreas que costaron años y años convertirlas en un en un jardín en un pargel, áreas este de, desérticas de de como era antes el Alto Valle de la antes de la construcción del sitio Valle Esther y que la están este, explotando de una manera tremenda y haciendo ese avance de, de, el, de la explotación de gas y petróleo sobre zonas productivas, sobre zonas productiva, zona frutícolas. Uh -huh. eh, entonces, este, creo que también hay que volver a dar esos debates. ¿no? Eh, ¿Qué matriz productiva queremos en Río Negro? O sea, que planteó el doctor el otro día por la que eh, defendemos algunos otros que creo que también debemos ser escuchados, otros y otras. Así que consultar a los pueblos indígenas, porque pareciera que somos una provincia sin pueblos indígenas. No yo no escuché una sola palabra en el discurso del 10 de diciembre, cuando eh, de acuerdo inclusive a estudios de universidades eh, nacionales, eh, la mayoría de la población de Río Miros tiene a países indígenas, pero pareciera que eh, no las nombraron, pareciera que no Eh, bueno, todos estos debates eh, yo ya los he dado en otras oportunidades a mí me parece que, que ojalá tengamos más, más voces ¿no? que puedan ponerlos por lo menos este, en debate en, en discusión y que se abran las la, la posibilidades de que la, la, la ciudadanía las la personas eh, puedan también opinar sobre qué provincia quieren construir o qué matriz productiva quieren avalar para, los, para las próximas generaciones, para que la llevan mis hijos, mis hijos, mis nietos, los nietos de los demás. Eh, yo quiero una provincia que, que valore el, el ambiente, eh, que, que produzca, por supuesto, que dé trabajo, pero que no se olvide de, de defender eh, el ambiente que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Muy claro, muy claro. Gracias Magdalena por este rato aquí con Radio Encuentro.